Hola, hola Acá estamos, otra vez Espacio sin tiempo Paraguay vive Capítulo 33 Hoy es 19 Estamos en noviembre 2015 Dicen el año. Tres días ...o dos días y tantas horas... ...hay una decisión... ...es la democracia... ...es el sistema que nos rige... ...es lo que luchamos para conseguir... ...la libertad de elegir... ...y ser elegidos... ...en este caso... ...estrenamos... ...Balotaje... En este caso, se ejemplifican dos proyectos, dos mundos, dos países. Dicen que hubo un debate en el cual Daniel Scioli y Mauricio confrontaron simbólicamente, argumentalmente, pero más allá de lo que puede ser un debate, que el debate sirve para... para que te guste o no te guste me gusta como dijo me gusta la corbata no porque la esposa es así la otra esposa es asá y porque se viste así porque viene asá pero vos te das cuenta eh, más allá de eso lo que está en, en decisión este domingo es bien profundo es si la democracia en argentina va, va, a, voltar, va a volcar eh, en una especie de concentración del poder, en una fuerza política nueva, como es Cambiemos, nueva por el nombre, no por quienes lo forman y lo que representan. Son los sobrevivientes del 2001. Son los que nos hundieron y vuelven. Con el mensaje de la no confrontación. Con el mensaje de la distribución de las tensiones. Del no confrontemos. Del discurso facilista de Mauricio Que dice Para que a ningún argentino Le falte nada Miente Miente Es el principio El que te dice que puede ser todo Es nada Nadie puede Pretender Que te creas que mañana todos vamos a tener todo. Si fuera así, yo también exijo mi derecho. Yo quiero tener mi novia, rubia, me gusta, o morocha, alta, esbelta. Que me lleve a pasear, que me diga siempre que sí. Que me mime. Eso también me lo va a dar Mauri. Si yo quiero que... Que el baño del colegio de mi nieta. No rebose mierda, porque están tapadas las cañerías y no hay presupuesto para destaparlas. Eso también me lo va a dar Mauri, si no me lo da acá. ¿Y si ¿Y si Oli tiene un compromiso? Que es un compromiso de origen. Que es un compromiso férreo. Porque lo conquistado desde el gobierno de Néstor Kirchner y, y continuado con Cristina y sostenido en este proyecto eh, progresivo, desarrollista y conservador en lo económico, progresivo en lo que hace al cuidado de los derechos, inédito en cuanto a las confrontaciones con los poderes constituidos, Pagando precios horripilantes Y pensamos el descrédito, la agresión, la violencia El destrato, las maldiciones, las puteadas Que viene recibiendo esta presidenta desde antes de antes que asumir Pero bueno, eh, y ya le vamos a entrar al temita más tarde Y esto es Paraguay Vive Y el que les habla es Ángel Fernández Yechman Y transmitimos desde la retaguardia a quienes les agradecemos que nos hagan un paréntesis y nos permitan también expresarnos. Y está Natacha, está Natacha Bianchi, grande, siempre presente. Ella ella la que entendió que el tiempo es un continuum y que se marca por hitos. Es, ahora va la tanda, ahora va la cosa, ahora callate, ahora... espera no, ahora... Y eso es el tiempo, no es a los 3 minutos, 45 segundos, levanto la mano y hace tal cosa. No, es ahora. Entonces te das cuenta que el tiempo es un, es un punto de vista que establecemos para llevarnos de acuerdo. Gracias, Nati. <ríe> bueno, y como siempre decimos, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables y esto no es un eslogan. Eh, después de nosotros sigue el programa Patria Soñada del compañero Jorge Soler que va a traer buenas noticias, yo voy a dar solo un adelanto sobre el tema del lanzamiento de la campaña de recolección de ADN para de una vez por todas ponerle nombre, apellido, historias y motivos y actores y autores de los crímenes que se llevaron la vida de nuestros desaparecidos. El programa se llama Patria Soñada y va este desde las 20 a las 21. Eh, bueno, y hoy es, nosotros vamos hoy jueves de 19 a 20, el sábado repetimos de 10 a 11, el domingo de 9 a 10 y los martes a las 22 horas. Y les quiero contar algo, algo, algo para acá, un, esto es un mimo para la retaguardia. A ver, este tema de las nuevas tecnologías de comunicación, esto hace que vos estés en cualquier lugar del planeta y esto es así, literal, en cualquier lugar del planeta y podés escuchar la retaguardia y lo escuchás mejor que en una radio y lo escuchás perfectamente mientras vas caminando por la calle o por el campo o por donde sea Podés escucharlo, es una maravilla que llega a todos lados. Así que bueno, y como decimos que esto es Paraguay vive y Paraguay vive y Paraguay tiene paradigmas y pasan muchas cosas en Paraguay que antes no se sabían y ahora sí se saben. Se rompió el bloqueo comunicacional del estronismo y por fin ese pueblo golpeado, ese pueblo que resiste el abuso Eh, tiene voz. Y se sabe lo que pasa en Curuguaytí. Y ahora vamos, vamos un poquito con el institucional de Curuguaytí, la masacre de Curuguaytí. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia. Y así fue, y así fue, y, y a ver, esto no es un, un, un efecto especial, esto no es una imitación, esta es la crudísima realidad, este es el momento en el cual se concreta uno de los pasos diabólicos de esta masacre programada. En esos instantes escuchamos una balacera infernal eh, los técnicos que peritaron el sonido descubrieron que el, todos los sonidos provienen de un solo lado que el tipo de sonido es producido por fusiles de asalto liviano es sabido que en manos de los campesinos no había armas de esa clase en otro programa escuchamos escuchamos al comisario Loera que fue el jefe de este operativo y escuchamos como a su alrededor armaban el escenario acompañados por una fiscala que por orden de un juez tenía que identificar a los ocupantes de un predio. En lugar de eso, transformó la orden de identificación en una orden de desalojo, con 400 hombres, helicóptero, patrulleras, inteligencia. El primero en morir es el comisario Loera, inexorable, un tiro arriba de su chaleco antibala. Eso no lo hicieron los campesinos. Pudimos juntar a dos símbolos de las víctimas, los campesinos y los policías. Cuando escuchamos en el programa anterior la conversación en vivo del comisario Lobera, cómo el jefe de policía le daba las garantías y ordenaba que él iba a encabezar el primer grupo que iba a tomar contacto con los campesinos. Cómo la fiscal da las formas jurídicas para encubrir el crimen que se estaba por cometer. Por este por esta masacre, por este crimen hay campesinos sentados en el banquillo de los acusados, los únicos. Las víctimas primeras fueron 11 campesinos, 6 policías. Eh, en la ocupación había mujeres, ancianos, ancianas, niños, mujeres embarazadas. No era un grupo de ataque, no era un grupo de resistencia armada. ¿Será que los campesinos mataron a sus propios compañeros? ¿Será que las ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos y de los campesinos que huyeron y luego fueron torturados Sin ir más lejos, uno de ellos estuvo dos años y medio con un agujero en la boca provocado por un balazo en la cara, por la policía obviamente. No se lo sometió a cirugía, apenas si le daban algún tipo de desinfectante. Eso es la masacre de Curvoete. Y bueno, y acá estamos con las novedades del juicio, porque hay novedades en el juicio este acá uno de los uno de los acusados que es justamente el que sería el que sería protegido por la ley del buen samaritano en cualquier lugar del mundo ya que es una persona que alejada del lugar de los hechos encontró una persona herida y acudió en su auxilio eso le valió que más tarde fuera detenido por la policía bajo la misma acusación de homicidio ocupación de inmuebles que están sufriendo los demás campesinos entonces este otro de los de las irregularidades que se den es que se lo interrobó en castellano cuando el hombre habla guaraní y esto quien lo hizo la misma fiscala ninfa guilar que es a la que nos referíamos al momento en que se escuchan las instrucciones que le dan al comisario lobera momentos antes de quitarle la vida bueno este y acá estamos con el juicio oral esto en el día de ayer a las 8 de la mañana eh, se plantearon la resolución de algunos de los incidentes este, presentados por la defensa tanto por el fiscal Rachid como por los abogados defensores el tribunal de sentencia integrado por Ramón, Trinidad Celaya Benito González Samuel Silvero deberá expedirse, se expidió sobre la nulidad de la acusación y el sobreseimiento de los acusados fue el pedido unánime de los defensores según los abogados Víctor Azuaga, Ricardo Paredes, una violación sistemática de la defensa desde el inicio, por lo que piden la nulidad de todo el proceso, a lo cual yo le agregaría que la manda judicial que da origen a este crimen, dice identificar y no desalojar. Y este es más, el juez que emite la manda judicial comete prevaricato, y mal eh, cumplimiento de las funciones eh, de, de, de su magistratura, toda vez que acepta como propietario, para iniciar una medida de semejantes consecuencias, a alguien que no posee los títulos de propiedad, y que a sola palabra el juez tomó por cierto y ordenó todo este hecho. Esta, esta masacre humanitaria bueno y otras cosas más tenemos también de marina cue eh, está ahora qué pasa ahora quieren hacer desaparecer las tierras la quieren transformar en una reserva ecológica bajo el cuidado de las Naciones Unidas, este y para eso que ahí se termine el conflicto. Entonces apareció ahora un supuesto donante de las tierras de Marina Cue, y eh, el presidente Cártez, que ya sabía que esas tierras son del Estado y que tienen que volver a la reforma agraria, eh, se toma su tiempo y dice que ahora va a pedir un segundo estudio, que va a estar a cargo de un equipo asesor, la semana pasada el Congreso aprobó el traspaso de esas tierras por parte del campo Morombí, empresa que invadió la propiedad que fuera don ...en 1967 al Estado por la Industrial Paraguaya. El documento requiere de un análisis adicional... ...teniendo en cuenta que el titular del Instituto de Desarrollo Rural... ...de la Tierra, Inter Justo Cárdenas... ...reaprobó la medida adoptada por los legisladores... ...señalando que las tierras están en litigio judicial... ...y que la aceptación significa reconocer a la familia Riquelme... ...que es la que ordenó toda esta masacre y que le ordenó al juez eh, las, la, la, la, la, la puesta en escena de, de 400 hombres armados hasta los dientes para matar a unos pocos campesinos eh, este, este esta familia Riquelme eh, hace uso otra vez este digamos de manera oscura de eh, la tit una titularidad que no tiene. El pedido del informe jurídico adicional, según este material publicado por la Agencia Oficial del Gobierno coincide con el pedido formal que realizara el monseñor Mario Melanio Medina, quien el jueves 12 de noviembre solicitó al presidente Cartes el veto de esta ley. Otro de los puntos a ser analizados por el Poder Ejecutivo es la extensión de la parte que sería donada para incluirla a la totalidad de hectáreas que litiba actualmente el Estado paraguayo. Cabe mencionar que la Cámara de senadores había sancionado el jueves de la semana pasada el proyecto de ley que autoriza a la firma Campos Morombí a donar 1.748 hectáreas en la zona de Curuguaytí a favor del Estado. Esta decisión ha sido tomada pese a la oposición de senadores opositores que se retiraron antes de votar afirmando que la decisión era inconstitucional. Y bueno, este y antes de entrarle a las noticias del Paraguay, vamos a ir eh, con un tema bien bien concreto, porque acá hay elecciones y yo quiero saber qué pasa con los derechos humanos acá. ¿eh? Gane quien gane. Si gana Macri, ya sabemos, a confrontar. Si gana, a confrontar de una manera, no muy amigablemente. Si gana Scioli, tal vez tengamos la posibilidad de confrontar amigablemente. Tal vez. Tal vez no haga falta. Esperemos. Bueno, y vamos con los desaparecidos del compañero querido amigo Símbolo de Asunción del Paraguay Don Alberto Rodas poeta 6 7 8 9 10 ¿Dónde están? Preguntan los panletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde Cual grillos del camino ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandarte? ¿Dónde están de aquí? Loma D'on estan exige Porque en la noche hacen latir La luz del pueblo Están allí A propósito, a propósito A propósito de ellos A propósito de... ...de los desaparecidos a propósito de Paraguay... ...el compañero, amigo... ...admirado, don Rogelio Goiburú... ...que encabeza la dirección de búsqueda de restos en Paraguay... Eh, ...esta semana... ...tuvimos una gran noticia fueron enviadas fueron enviados a la argentina una cantidad de, de muestras de sangre eh, que serán recibidos por el, por el equipo forense argentino el equipo de investigación forense este que va a ser cotejado con los restos de los 34 los 34 cuerpos que han sido encontrados y, y bueno y quizás arribemos a esta otra parte oscura de la historia que es la que no se ve quién es cómo se llama y de ahí vamos a empezar a descifrar su historia su por qué se lo desapareció se lo desapareció quién lo desapareció cómo son todas preguntas que están vivas son todas preguntas que, que se mantienen a pesar del tiempo Pero bueno, este es un pasito más, este es un pasito más, gracias Rogelio, gracias a todo su equipo eh, de chicas y chicos que, que trabajan eh, como como en una isla de forma artesanal, con todo en contra, este y bueno, y con ese espíritu de resistencia que tiene el pueblo paraguayo. Eh, consiguen darnos estas satisfacciones y bueno y justamente por eso vamos a escuchar el institucional eh, y yo acá y yo topa eh, justamente donde vamos a poder escuchar el tema generacional no vamos a escuchar a la nieta de, de agustín ogurú a su hijo rogelio y, y bueno y este esto tan importante que es el lanzamiento de esta campaña y ¿eh? vamos <música>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 La campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayo GK Yayo Topa. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986 48 38 79. Bueno, Así es, así es, así es y bueno, y esto se concretó, ¿eh? se concretó una partecita dentro de las noticias del Paraguay que hoy no van a ser muchas porque la verdad que lo que más nos interesa este es la papa caliente que tenemos acá en Argentina en este momento porque de la decisión de este domingo dependen, dependen muchas cosas, dependen que... Que, que para los derechos humanos en Paraguay Argentina siga siendo como un horizonte siga siendo como como ese ese lugar ese territorio donde donde acudir para, para empezar a buscar justicia también dentro de sus propias fronteras no porque nosotros la vayamos a hacer pero sí porque desde acá se pueden facilitar gracias al camino hecho durante durante esta etapa esta etapa promisoria, esta etapa inédita que tuvimos eh, con, con, con el gobierno con el proyecto nacional y popular En cabeza de Néstor y de Cristina Y que va a continuar con Daniel Scioli y Zanini de acá para adelante y, y, y decimos, no es lo mismo ganar que perder Este domingo no es lo mismo ganar que perder No vamos a ganar de cualquier manera Porque no hacemos las cosas así porque ya, ya se dio prueba de que cuando se pierde aunque sea por un punto se acepta la derrota porque el peronismo no le no le asusta al movimiento nacional y popular no le asustan las derrotas ya más tarde si si llegamos a tiempo vamos a poder escuchar a un, a un líder a un líder real que, que, que nos va a contar que se hace cuando se pierde este bueno y las noticias buenas que tenemos es que en el serpa paraguay Eh, se hizo la, la entrega y el envío a la embajada Argentina para que salga vía aérea rumbo a Buenos es eh, más de 600 muestras de sangre recogidas por el equipo por el equipo de investigación de que, que, que dirige el doctor eh, rogelio Agusstino i con el objeto de poder poner nombre, apellido, historias y contextos a los cuerpos, a los cuerpos encontrados. Y esto fue muy emotivo, el Serpac siempre dando dando esta facilidad, dando este marco, dando esta ayuda, eh, siempre colaborando en todas las causas que hacen a los derechos humanos en Paraguay, ¿no? Como evidentemente desde el momento de su origen este lo, lo viene haciendo. Y después otra noticia trascendente, a nivel trascendente, a nivel político, es que ganó eh, Mario Ferreiro, la candidatura a intendente de la ciudad de Asunción. Por un lado, es una buena noticia porque es mejor que gane Mario Ferreiro a que vuelva a ganar Samaniego o alguno de los colorados que estuvieron hasta ahora este eh, por otro lado a ver, es una demostración de que la política en Paraguay necesita nuevas caras necesita eh, nuevos rostros, esperemos esperemos que eh, quienes forman este este grupo político que se da a llamar Avanza País, en los cuales está parte de los Liberales que, que no estaban muy conformes con el golpista Federico Franco eh, Hay una base febrerista Histórica eh, Hay algunos colorados Así medios desilusionados O tal vez infiltrados, no se sabe Y después están los inefables Muchachos del PMAX que, que bueno, esperemos que sean prolijos si es que le toca gestionar eh, el poder ejecutivo dentro de la municipalidad y que no cometan ningún tipo de errores, eh, de errores de ningún tipo, ¿sí? Ni en nada, digamos, que se porten como corresponde porque esto es un esfuerzo y también es una esperanza para los asunceños que votaron eh, por Mario Ferreiro, ¿con qué? Con la intención de que algo cambie en Paraguay, por lo menos que no haya corrupción, que las calles no se le vengan abajo, que cada vez que llueva no tengan que, que sacar el crucifijo y rezar porque es la única solución que les queda y esperar que los vientos no le volteen los techos de la casa. Así que bueno, le, le decíamos lo mejor, eh, eh, tuvimos oportunidad de conocerlo, la verdad. Un, un ser humano cálido Un tipo inteligente, preparado eh, Nuevo en la política Y bueno, que, que aprendió rápido De su campaña presidente Y bueno, hizo bien No no, no se retiró de la cancha, se mantiene dentro Del campo democrático este, Y le auguramos, le auguramos lo mejor este A Mario Ferreiro Y en Paraguay pasan cosas, y en Paraguay Realmente lo que subyace, lo que domina cultural, políticamente, económicamente, judicialmente, es el estronismo. Y vamos a escuchar, para, para, a ver, para tener la memoria, para presentarnos y sepamos también que no es lo mismo... No es lo mismo un equipo de gobierno como el de Macri que fue a saludar al golpista Federico Franco y que tiene lazos amorosos este políticamente hablando con con la derecha paraguaya, con la con quien se, se relaciona perfectamente y algún día vamos a hablar de la soja que no estaba acá y que apareció allá y de las cabecitas de ganado que se van de acá para allá y de allá para acá. Eh, vamos a ver, porque el hombre es de misiones. No nos olvidemos que, que, que Mauri... Tiene, tiene bastante influencia allá arriba, ¿eh? En la tierra guaraní, Misiones forma parte de su segunda de su segunda casa, digamos. Así que para no olvidarnos vamos a escuchar a este general exgeneral Morel. Dentro de la sociedad y dentro del equipo de prensa de Paraguay. Acá tenemos que tenemos un grave problema con el tema de EPP acá, que sabemos que son todos malandrines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 como eh, se te dio la viola de derechos humanos. Se trata una ley específica. Serán violadores de derechos humanos los que eh, capturan, eh, rapten a ciudadanos. Serán violadores de derechos humanos los que maten a policías desfamadas, o lo que sea, a policías. dan considerados eh, delito de derechos humanos los que asalten propiedades privadas y la ocupen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 así es, así es, y a él le duele y grita y patalea, pero el tema que a ver, esto, va afuera de ser sincero, esto es un, un, un extracto de un reportaje que hizo Humberto Rubín en Radio Niandutí del Paraguay, y el que habla es el ex general eh, Morel, que estuvo al servicio, obviamente, de, de Stroessner y de toda su compañía que, eh, tiene, que tuvo mando de tropa y que a su vez es eh, profesor de los institutos militares cuyos Oficiales recibidos son los que están al mando de las fuerzas de tareas conjuntas desplegadas en el norte. Y para completar la información de el, el, el tema de la entrega de los ADN, eh, Rogelio Goiburú el director de, de la oficina de, de memoria histórica y reparación del Ministerio de Justicia del Paraguay, y aparte nuestro compañero, entre otras cosas al momento de la entrega dijo creo que es un día histórico, porque por fin podemos decir que tenemos esperanza de poder identificar a los compatriotas desaparecidos en Paraguay de los 34 esqueletos hallados estas sangres van a ir para el perfil genético y para poder comparar con el perfil de los huesos, la entrega de las muestras se hicieron, se le hicieron a la responsable de la Embajada Argentina, Gladys Huarte también estuvo en la ocasión el fiscal de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos Santiago González Vivolini Derlis Villagra, hijo del desaparecido dirigente del Partido Comunista Paraguayo, Derlis Villagra Ángel Domínguez del CERPAJ, entre otros este y bueno y así estamos y en respuesta a Morel, el pueblo humilde trabajador que no quiere perder lo conquistado, metafóricamente dice así. A ver, eh, vamos a ver si podemos escuchar el temita número 2. Yo creo que vamos a poder, este este es un tema de Carlos Puebla, se llama Todos Somos Milicianos, ahí vamos.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 Tan pronto ha pasado el peligro que sufrimos, de inmediato convertimos los fusiles en arados. Para salvar la patria todos somos milicianos, a salvar la patria todos somos milicianos.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 Para salvar la patria para salvarlo conquistado todos somos milicianos democráticos no bueno este y para seguir en el tema vamos a escuchar el otro um, institucional de eh, la de la dirección de reparación y memoria histórica eh, vamos a escucharlo a derlis villagra y aayoca yayo topa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 los datos son bueno no no era no era derlis era anastasia oiburú pero el mensaje es el mismo el mensaje es el mismo este y podríamos escucharlo a derlis lo tenemos bueno vamos a escucharlo a deli también familiar de un desaparecido durante la dictadura tronista con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino prima, primo,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 datos son confidenciales. Yayo GK, Yayoto Pajama. Ese sí, ese, ese es Derlis y bueno, este... Y es muy emocionante porque... Porque él busca a su papá y, y Derlis nació en, en los campos de tortura, del estronismo y su mamá y lo parió. Y tuvo a su mamá y ahora él tiene a sus hijos, pero no tienen al papá al que están buscando. Así que bueno, este y antes de entrar en tema, porque tenemos dos temas. Uno, lo que pasó en Francia el viernes 13, esa masacre brutal.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 y tenía que explicarle después cuando asumió el peronismo a los compañeros que hubieron radicales en el principio del peronismo que le dieron el soporte ideológico porque ahí estaba Jaureche, Calabrini, Ortiz, Mansi del movimiento Forja que eran y digo llenista, que se sumaron al movimiento del general Perón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 Prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Y así es. Y hay hombres que toman decisiones, momentos cruciales de su vida. Yo hallo ridículo eso de confrontar archivos, no porque vos dijiste. Uno, uno es la síntesis al momento... En el, en el momento del presente. Al momento del presente es la síntesis de lo que vivió al momento, del, lo, lógicamente, si no fue un canalla, repugnante, este, una escoria humana, una lacra social, bueno, de esas cosas no se tiene un traidor, de esas cosas no se tiene retorno. Pero hablamos de lo normal, qué sé yo esto también viste ahora aparecen aparecen los que sacan el archivo como si fueran no sé viste como estuvieran si como si ellos en sus conductas particulares este fueron fueran dignos de recibir siquiera el nombre de militante no y aparece toda una una una nueva una nueva casta y el primero el negrito Salinas que tuvimos la oportunidad de ...de que como siempre, donde había un compromiso... ...donde había alguien más débil que necesitaba ayuda... ...el negrito vino y puso el pecho ahí... ...en una ocupación de unos chicos... ...en constitución de un, de un circo urbano... ...que estaban haciendo un buen trabajo social... ...y quién lo venía a echar... ...y los venía a echar la policía macrista, obviamente... este ...y ahí estaba y bueno, lamentablemente... ...el negrito horas se, se fue con el calor ese... ...de, de esos aplausos que son pocos... ...son pocos por los que mereció en su vida... Este, y quienes lo conocieron eh, saben sa saben de quién estamos hablando. Este y para entrar al tema de las elecciones, ¿qué podemos decir? Podemos decir que hay hay hay en confrontación ver, hay en confrontación dos proyectos. Son dos proyectos globales. De un lado los muchos vulnerables, descarte del sistema neoliberal, de este capitalismo salvaje, de dimensiones este, montadas en, en, en una acumulación de, de, de, de, fin, de dinero, de recursos, de tecnología, de dominio, de dominio real, no dominio, o sea, el dominio no es el dominio militar, el dominio militar es uno de los aspectos, estamos hablando de un dominio total, integral, y bueno, y Mauri es, es una de las caras a dimensión y a escala, obviamente estamos hablando de Argentina, ¿eh? este no está en alemania está acá en argentina entonces para lo que para lo que la dimensión eh, macro que significa argentina macri es un buen gerente de sucursal en la idea neoliberal y lo que y, y él insiste con esta campaña como buen como buen este ingeniero que es de que las tensiones prolongadas se eh, quiebran la resistencia del material más duro, y si se interpreta eh, a nivel sociológico la tensión de la construcción política de algunos sectores del kirchnerismo que apuestan por la confrontación constante como estrategia, que, que dio resultado, digamos, porque en el entretanto se, se mantuvo el centro de la, de la acción política, se mantuvo y, y, no se, y no se dio un paso atrás en cuanto a las conquistas que se trataron de hacer de manera institucional como son la recuperación de casa de la privatización de ipf aguas argentinas que haya un montón de cloacas por todos lados la, eh, la apertura de universidades de tip de, de, de índole social puestas al alcance de, de los sectores más más postergados este o sea que hay hay una confrontación y esa confrontación genera tensiones tal vez por la forma lo que pasa es que algunos piden dice no, pero ¿por qué Cristina no dialoga? Pero en realidad cuando piden diálogo Lo que piden es rendición incondicional Eso no es diálogo Eso es rendite, es vení, sentate acá Rendite y yo aplica el plan económico Que yo, que perdí las elecciones, quiero aplicar No, no es así la cosa Y ellos lo saben Vamos ahora a ver, ¿por qué no dialogamos ahora? ¿Por qué Mauricio no se sienta con nosotros Y hablamos de derechos humanos? A ver hablamos, vamos, pero no yo no quiero que me escuche, yo quiero que lo que él escuche se transforme en medidas de gobierno, porque si no es el diálogo de los teletubbies a los cuales él prefiere dirigirse, con esta campaña del bu, que le tienen miedo. Entonces, ¿qué le podemos decir? Que Macri no mete miedo, el miedo es que con sus políticas neoliberales y represivas, nos va a tener en las calles luchando otra vez a todo o nada. El miedo va a ser la reacción de los sectores populares que ya aprendieron que solamente con la lucha en la calle y calle por calle se vence al totalitarismo. La campaña aú es para los teletubbies. La otra es la furia del oprimido y manso que dice basta cuando lo apretás. Eso no lo vas a ver en la tele ni en el Facebook. Lo vas a ver en vivo y en directo, como fue en el 2001. Esto no va a ser motorizado ni por Scioli ni por Cristina. El 2001 está a la vuelta de la esquina. Nuestros pueblos están listos para el sacrificio porque saben que estas maniobras especulativas de la derecha vende patria los tiene como destinatarios de la miseria y la represión. Y, y cabe ampliar un poquito el panorama respecto al 2001. El 2001 fue el que se vayan todos y eso incluyó a la clase política toda. Así si de este, si de esta Eh, instancia política, llegamos a, a, a derivar en una desmadre que nos deje al borde del 2001 Yo creo que acá no se salva nadie Y cuando digo no se salva, eh, o sea en el 2001 se pudo parar Que todavía la política pudiera sostener la estructura de la nación Un golpe más, producto de la mala praxis que después se va a buscar con microscopio Si esto pasa va a ser insostenible este y antes de irnos vamos a escuchar vamos a escuchar un temita de agarrate Catalina como para saber de qué estamos hablando.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 Parte de un negocio que nadie puso y que todos usan En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó Y así fue, con esto nos vamos a recordar de qué se trata Y antes de seguir voy a referirme a lo que pasó en París, en Francia Viernes 13, la masacre, Isis mandaron los casas bombardean lo bombardeado buscan a ISIS en un territorio buscan a ISIS en Siria mandan los portaaviones a Siria Rusia va a Siria Irán China y el problema no está en Siria el problema no está como esta canción que acabamos de escuchar. Es la frontera interior, es la frontera del desvalido, del vulnerable, del descartable. No hay que ir a buscar al extremista a Siria. En Siria no se programó el ataque. El ataque nació de los pobres de Francia. Hay una frontera interior y es negocio hacer la guerra, es negocio mandar los aviones, es negocio demoler países, es negocio apoderarse del petróleo, es negocio ignorar a los pobres militarizar con la excusa del enemigo interno reprimir la pobreza y criminalizar la protesta bueno nos vemos bye bye escucha y levántate la gente muere en todas partes a causa de guerras sin morales en busca de más poder en esta sociedad todo se mu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 Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente morirá.